El autobús uh, está directo. Que va a ser directo, chiquillo, tú vas a llegar a las cuatro y media, pero si es con las 1 de la tarde, bueno, que se van a dicho que es directo, ¿no? ¿Se los fotos? Todo esto ocurre en el mundo mientras sube la banda. ¡Buenos días, salcía! una pena que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando. Ella es cristiana, amor y judía. Mi madre está todo el día rezando. Su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza. La vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en Moresia. Tengo una pena muy grande y un padre mi ruina. ¡Comiendo hasta la esquina!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 ¡Comiendo hasta la esquina!